Barras, vamos a o l t a b a r r a Navida de d vuelta encerrado Con t o s c h Una mano arriba 24 de diciembre y yo sigo encerrado 40 grados y sin aire acondicionado Piensan que estoy arrepentido 俺は私のこととを知っいるんだ El barrio tiene la respuesta, el mero mero no se tuerce, siempre sigue en línea recta Desde guachín que tengo la actitud de Jimmy, el sur me vio crecer y darme golpes en mi propio culo Con una musculosa 23 de los Chicago Bull, pasaba haciendo mil piruetas para esquivar al de a z u l y o ya perdí, ya vi c o m o lloró mi madrecita Un día, dos días, visita, q u e d a b a n a mi pabellón como quien necesita A ver, para informarme cosas de la clica. Yo y no podría contarte nada que no vi, compa. Le hablo a la calle porque yo vengo de ahí, compa. Yo sí que le he brindado la vida al estico. Yo sí que soy un motherfucking r e a l y Y ahora pasó la noche buena y se hizo Navidad. Y yo sigo sin plata, sin amor ni libertad. Gracias a Dios que todavía puedo cantar para sentirme un poco afuera con el corazón en paz. Alguno s va a decir que todo esto es culpa mía. Claro, loco, es culpa mía por confiar en policías. Si yo no entraba en el juego, claro que nunca perdía, pero siempre tuve huevos. 俺はもう一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、e 度、e 度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、a 度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、二度、二度、二度、二度、二度、二度、二度、二度、二度、 a l l í compa! Cansada en esta mierda, hombre. Charreando sangre, poniendo el pecho. Quiero mandar un saludo a mi gente allá afuera, a mi familia que la extraño mucho. Y recuerden: arriba a la sierra, parientes. Y eso no es música, es droga.